Sí, exactamente. El Banco Provincia, a partir de la semana pasada, específicamente el día 13 de junio, eh, tiene eh, una nueva línea crediticia que se llama Garantía para Alquileres, específicamente. Y que, bueno, entre las cuestiones más salientes, está eh, destinado a toda la cartera de clientes con la acreditación de haberes en cuenta y precalificación crediticia positiva para el otorgamiento de un crédito personal eh, según a qué ente pertenece no nosotros le pagamos a muchos entes de hecho a la provincia eh, a muchos entes provinciales a a entes nacionales y, y a eh, a veres a el sector privado también. que lo cobran obviamente a través de nuestro cajero automático. Bueno, este préstamo o esta garantía está destinada específicamente para esa clase de clientes que tienen esa vinculación con nosotros. Hasta ahora no alcanza nada más que a estos beneficiarios y bueno, eh, obviamente como todo y en un futuro se verá eh, los alcances y si, si, si, si por ahí se amplían, pero hoy por hoy es lo que tenemos eh, como para decirles y en realidad como es muy reciente todo esto eh, todavía no tenemos eh, expectativas de que se pueda eh, llegar a ampliar para para diferentes tipos de, de usuarios no esta esta garantía y qué requerimientos eh, digamos debe cumplir la persona que va a alquilar en cuanto a la propiedad que le interesa eh, ocupar bueno eh, digamos que la propiedad tiene que ser vivienda única, familiar y de ocupación permanente, eh, es decir, no puede ser para una, alquilar una segunda vivienda o por ejemplo, bueno, eh, en algún momento por ahí la gente entiendo yo que estará un poco interesada en decir, bueno, por ejemplo, yo tengo mi hijo que se va a, a estudiar y yo cobro los haberes a través del banco... Todavía para esa gente no está la normativa ampliada y no sé, como les decía en un principio, si en el futuro también podrá estar. Pero le vuelvo a reiterar, esto es para vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Una de las cláusulas que había resultado interesante era esta posibilidad para las familias que tienen hijos estudiando en alguna ciudad y deben alquilar una vivienda donde el requisito es la garantía propietaria. Queda claro que no es todavía para este tipo de situaciones. Exactamente, todavía eh, no, no alcanza, tampoco sé si en el futuro lo, lo será, ¿no? Pero bueno... Siempre el banco quiere llegar a toda la gente, por ahí ante una demanda sistemática de este tipo de garantías se, se tendrá que ver. Hoy por hoy está destinado para, para este tipo de, de usuarios nada más. ¿no? ¿Y um, pueden alquilar una vivienda de qué monto? Mire, el monto máximo que eh, se puede dar como garantía son mil pesos anuales. Obviamente esto tiene mucho que ver también con la afectación que tiene de recursos la persona que lo contrate, porque bueno eh, todo debe guardar una cierta relación. Esta garantía no puede afectar más de un 30% de todas las eh, obligaciones que, esta que la persona que lo tome tenga con el banco. Eh, otra cuestión que es eh, importante resaltar es que la garantía se da por un plazo de 24 meses, quiere decir que durante ese lapso Eh, este respaldo que nosotros le damos tiene vigencia. ¿Y se puede renovar? Sí, sí, se puede renovar, no hay ningún tipo de problema. Eh, eh, siempre lo que sí hay que tener en cuenta es este plazo, porque a su vez tiene mucho de relación con la comisión que el banco cobra, que es un 5,50% sobre el monto de la garantía que otorgamos. El gasto se puede pagar en un solo pago o hasta en tres o seis cuotas sin ningún tipo de interés. Bien. Eh, la, el plazo que inicialmente pone el banco es lo que habitualmente las inmobiliarias están, eh, digamos, utilizando, ¿no? Un alquiler por dos años es lo que habitualmente se aplica. Y seguramente esto ha tenido mucha relación con eso porque, bueno, en realidad cuando se crea un producto de este de este tipo siempre se busca eh, que... ¿Qué forma de, de, de, de, de contrato se tiene? y Bueno, en este caso seguramente se ha apuntado a eso. También tuvieron que hacer algún estudio a priori porque, por ejemplo, hablando con algunos inquilinos de Olavarría, eh, nos decían que, por ejemplo, hoy por hoy muchas inmobiliarias no piden eh, para gente que es de acá una garantía propietaria, sino lo que piden, por ejemplo, son dos recibos de, de haberes. Eh, ¿También acá en Olavarría se pide garantía propietaria? ¿Ustedes han hecho un sondeo de eso? no no en realidad nosotros eh, no lo hemos hecho esto fue un como les decía un producto que creó el banco seguramente por una demanda que que que, que ha llegado de, de, de, del común de la gente y bueno obviamente ha visto en esto un, un trasfondo social y, y, y, y que en base a eso lo, lo, lo ha lo ha creado no así que no sabría decirle acá no no no no hemos tenido ningún tipo de Eh, digamos, de demanda sobre esto, pero la verdad que como es un producto muy innovador, es un producto que en realidad, eh, de todos los años que tengo en el banco, obviamente es la primera vez que, que lo veo, digamos que, bueno, sin duda que ha, ha marcado a través de una demanda que, que, ha, que se ha estudiado en el banco. ¿Y qué plazo, digamos, se manejan para requerir este tipo de garantía hasta que realmente la garantía se concreta? Esto es muy importante teniendo en cuenta que a veces, bueno, a, a veces es perentorio alquilar, ¿no? No, no, seguramente, y, y, y siempre teniendo en cuenta, digamos, la, la, la cuestión de documentación y todo eso que muchas veces es lo más engorroso en todo esto, ¿no? A veces uno eh, viene a sacar un préstamo, viene a, a, a solicitar algún servicio y la verdad que... Digamos que, que, que una de nuestras cuestiones más complicadas es, es la cantidad de documentación que hay, que hay que llenar. Bueno, en este caso, en realidad, también hay que hacer, digamos, un nexo entre el locatario y el locador. Eh, el contrato que se firma tiene que estar de acuerdo a lo que el banco tiene creado al efecto, porque obviamente cuenta con esta cláusula que después le va a garantizar a la persona, que al locador, que, que de una forma u otra se le va a pagar. Así que, bueno... Todo eso también es una cuestión que llevará su tiempo en el sentido de que no solamente interviene una parte, sino en este caso hay tres, el, que lo, el locador, el locatario y bueno, nosotros como banco que vendríamos a dar la garantía. Así que por ahí hablarle de tiempo, digamos que, que es medio, hoy por hoy medio superficial porque no, no, no tenemos todavía un, un hecho patente como para poderleselo decir. Bien, ¿la gente ya puede concurrir a, al banco para informarse a aquellos que puedan tener interés? Sí, ningún tipo de problema, ya eh, como lo hablábamos antes fuera de, de micrófono, esto eh, ya lo, lo tenemos de la semana pasada y bueno, en realidad eh, no hay ningún tipo de inconveniente, lo vienen a consultar, nosotros le daremos los informes y bueno, de ahí nos pondremos a trabajar en esto.